solicitada en los eh, diarios eh, provinciales donde planteaban eh, la um, crisis eh, que atraviesan eh, para poder brindar las prestaciones y apuntaron eh, sus quejas hacia las dos, obras, más, dos, las dos obras sociales más importantes que tiene la provincia, una es SEMPRE y la otra es PAMI eh, con la mayor cantidad de afiliados y afiliadas. Eh, para charlar de este tema, eh, porque este, Bien, vale, la aclaración. Vamos a charlar unos minutos con la titular de la unidad de gestión local de PAMI aquí en la provincia de La Pampa, Cecilia Giaco. Cecilia, buen día. Pablo y Valentina te saludan de Radio Carmes. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Pablo y Valentina. ¿Cómo están? Bien. Buenos días, bien, muy bien. bien. Eh, Cecilia, eh, a ver, eh, ¿los sorprendió la solicitada de las clínicas y sanatorios quejándose de la actitud de PAMI que dice que no los acompaña, que no actualiza las prestaciones? Sí, en realidad eh, nosotros... Pami comparte absolutamente la preocupación de la situación y de la delicada situación que viven las, las instituciones de salud. Sí. Pero que toda esta, en realidad, la, la situación eh, en las instituciones de salud que ha sido generada por la pandemia y también el desastre económico que ha venido, que ha sido generado en los años de gestión anteriores, ¿no? Nosotros hemos acompañado permanentemente las necesidades y atendido las demandas del sector desde que asumimos, desde que asumimos en estas gestiones. comenzó la pandemia, PAMI ha redoblado todos los esfuerzos para brindar una atención de calidad a todos nuestros afiliados y también para, para ayudar y poder sostener y fortalecer el sistema de salud en general. Eh, Podrían las prestadoras, en este caso clínicas y sanatorios, pueden considerar ellos por su parte que PAMI no ha satisfecho sus expectativas Eso puede ser una cosa real que no lo voy a discutir Pero nunca pueden decir que nosotros no atendimos sus reclamos o buscamos soluciones siempre ...para llegar a un acuerdo de buena fe... ...nosotros hemos atendido permanentemente... ...las demandas del sector... ...de hecho nos venimos reuniendo... ...atendiendo llamados... ...tenemos en este momento realmente... ...una, una relación fluida... ...y de atención permanente. ¿Se han vuelto a reunir con las clínicas... ...después de esto? Eh, digo, han... Después de la solicitada no... Ah. ...nosotros creemos que igualmente... ...esta solicitada responde a alguna línea... Eh, ...que se está trabajando a nivel nacional... Pero bueno, eh, igualmente nosotros eh, entendemos eh, que PAMI es un prestador muy importante en todo el país. Nosotros tenemos eh, un, un servicio muy importante en todo el país, tenemos sí. más de 15.000 prestadores, ¿no? Sí. Y también somos conscientes de que sostén, somos el principal sostén del sistema de salud. Mm. También eso PAMI lo sabe, lo sabemos. Eh, y especialmente nosotros eh, sostenemos financieramente el 60% de los sectores privados, ¿no? Entonces, realmente podemos considerar que ellos estén pensando, estén considerando que no hemos cubierto sus expectativas, pero no que no hemos acompañado sus demandas y atendido las necesidades que nos han planteado. Cecilia, ¿ellos están pidiendo alguna actualización del valor de las prestaciones? Estamos actualizando. Mm. Para que tengan una idea, la inversión que ha hecho PAMI en salud en la provincia de enero del 2020 a marzo del 2021 fue de 887 millones de pesos, prácticamente 886 millones, o mm. más 6. Claro. Y acá en la Pampa hay un promedio mensual de facturación eh, durante el 2020, de 63 millones. Es decir, la, o, la inversión que realiza en el subsector privado de la salud de la Pampa, además, siempre está coordinada con las acciones del Gobierno Nacional. No olvidemos que PAMI es una, un organismo de, del Estado Nacional. Que además, eh, si, el, si el Estado y el Gobierno Nacional, por ejemplo, ha ayudado a casi todas las prestadoras de la provincia eh, con los subsidios eh, de los REPRES y demás, eh, también... Esto no puede ser perdido de vista, ¿no? Nice. De lado. Y en este momento sí si estamos trabajando con mesas de trabajo y negociación permanente. Tenemos un acto de acuerdo firmado con las clínicas desde el 17 de febrero, donde se ha, se ha resuelto ir resolviendo las mesas de trabajo semanales o quincenalmente, ir eh, tratando distintos temas que les ha preocupado a las clínicas. Y se han hecho varias actualizaciones de valores. Tal vez no han alcanzado las demandas de ellos o las expectativas, pero se han hecho actualizaciones importantes. Y esta inversión que se incrementó en este, en este año casi de manera exponencial, eh, ¿a qué se debe? Que la inversión de PAMI, sí. y a la demanda del sector, y Bien. también a los, a los aumentos que ha, tenido, que ha tenido el sector. No podemos dejar de reconocer la, los aumentos de los insumos, de medicamentos y demás. Bien. Eso sí, entonces... Eh, igualmente PAMI tiene planificado para el año 2021 un aumento total del 28%, que eso es general, pero además a la PAMPA se le ha dado, eh, el, se ha dado lugar a equiparar los valores prestacionales de la PAMPA con el resto de las provincias de Patagonia Norte, que es algo histórico, que no venía haciendo, y en este caso a partir de las mesas de trabajo, lo estamos haciendo con dos aumentos extras en enero y en junio de este año. Es decir, que cuando terminen todas las negociaciones y al final de los programas de aumentos en octubre de 2021, eh, PAMI va a haber tenido un aumento de alrededor del 45% con las instituciones privadas respecto de diciembre de 2020. Eh, Cecilia, entonces, eh, ¿las clínicas y sanatorios de la provincia de La Pampa no tendrían que acusar a PAMI de su realidad? Ni a PAMI, ni a siempre. Es una realidad que la realidad de las clínicas nos excede a nosotros. Mm. Excede a todos, esto es un contexto social y económico, lo que, que, que no pueden hacernos responsables a nosotros, es decir, que de hecho la, lo que dice la solicitada es que no se han sentido acompañados o que PAMI no ha acompañado mm. a la, la, los reclamos. No, no podemos aceptar que se expresen de esa manera porque no ha sido así. Nuestro único objetivo siempre y principalmente a partir de esta gestión ha sido el cuidado de la atención de la salud y siempre, más allá de la emergencia sanitaria, estar eh, atendiendo las demandas de afiliados y también de prestadores, porque eso también determina la calidad de la prestación. Ah. Bien, Cecilia, eh, la última que, que te hacemos, eh, ¿cómo está la obra social? digo ¿Tiene todas las prestaciones este, activas sí. para el afiliado? Sí, sí, sí. sí. En, nosotros en La Pampa tenemos todas las prestaciones activas. Ah. Puede ser que a veces, conjunturalmente, exista alguna prestación que pueda estar en algún momento, que no pueda ser garantizada por alguna, alguna especialidad en particular o por algún especialista que sea único que no dé la prestación. En ese caso, eh, PAMI la garantiza a través de la vía de reintegro, pero uh -huh. tenemos los convenios todos vigentes y estamos nosotros con la prestación garantizada. Bien, Cecilia, eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, sino gracias por estos minutos. Les agradezco, agradezco que siempre estén en contacto con nosotros y que nos den la oportunidad de, por ahí de expresarnos y de poder corroborar o refutar algunas expresiones que a veces no son tan reales. Es decir, la situación de las clínicas es real y es la situación general y sabemos que, que es un contexto eh, muy, muy particular pero no que no podemos aceptar lo que dicen que PAMI no ha acompañado. Estamos acompañando a las instituciones y vamos a seguir acompañándolas porque es nuestra función también. Que tengas buen día, Cecilia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Bien. Cecilia Yaco, eh, la titular de la unidad de gestión local de PAMI aquí en la provincia de La Pampa.